Move oh, yeah. Vamos, a estos baños. El señor Pedro de finalmente es que saca el la ciudad de Valladolid. El el coro. El coro, el coro. El coro, el coro. El coro, el coro. El coro, el coro. El coro, el coro. No, no, la pelota no se vale la pelota! No se vale la mía no se la pelota! no la no, no No, no, se no. va no, se no. va a No el no vale la mía eh pero agarra la pelota doña amiga mira lo pone lo pone lo que encanta no yo no yo no sé meterle esa vaina pero tengo la moneda uy no no no ¡Métele tú ahora vas a vacilar Dele escrita, dele escrita. Ya. Yeah. Yo no sé lo que le... Yo no sé lo que le pasa, estamos en Matadero. En el rayo soy el primero. Estamos aquí toito en tripia era. Y ya te para allá que te guarda con la manguera. Oh, aquí papacito en el Bernabéu. Te guarda con todo va a ver si que será breu. Estamos aquí también con el Cero 03. Ya tú sabes qué es lo que es, ya avena otra vez. Oh. Ya le metí otra vez ando con mi coro siempre acelerado. Con mi corazón acelerado. <risa>